Recibo a Mauro. ¿Cómo andas, Maurito Monteiro? Buen día, Cintia. ¿Cómo estás vos? Acá andamos. Bueno, eh, si te asomas un poquito a la ventana va a estar mucho mejor porque la mañana está hermosa, está espectacular. Primavera total, ya el sol calentando, sin viento y sin nubes en la ciudad de Santa Rosa. Y acá también, en Toaíba, el Carse 420, impecable. Está impecable, sí, exactamente. Bueno, tengo información y tengo pute. Dale. Eh, del consejo y también del ejecutivo municipal si querés arrancamos por la información para ordenarnos Dale. después nos nos quedamos Charlando de, de trascendidos lo que pasó recién en el consejo de deliberante tiene que ver con eh, los trabajos en comisiones eh, estuvo presenciando una de las comisiones en este caso de reglament eh, administrativa y reglamentaciones Eh, Luis Fernández. Luis Fernández es eh, ingeniero, parte de la dirección de tránsito de la eh, ciudad de Santa Rosa, y viene a explicar un proyecto de ordenanza que van a impulsar del Ejecutivo para cambiar de sentido algunas calles que convergen en la en la avenida Ilia, donde se está haciendo la semaforización de la calle Tello. Eh, pretenden que dos calles, por lo menos, cambien de sentido una vez que esté terminada la Esa esa obra en el oeste de la ciudad de Santa Rosa acceso eh, a la ruta 5 de la ruta 5 a la ciudad. Pretenden cambiar dos calles o sea el sentido de dos calles para que una vez que estén terminadas las bajadas y las subidas a la, a la ruta nacional número 5 que es también parte ahí de la avenida Ilia eh, y los semáforos estén funcionando eh, toda esa zona, va a mejorar sobre todo la circulación y el paso y subida y bajada de esas este, de, de esa de esa nueva obra que se está sí. haciendo en esa en esa zona de la ciudad de Santa Rosa. Sí, es muy peligroso, eh, y la mayoría tienen doble circulación. Claro, entonces pretenden que este dos calles eh, sean sean de, de sentido único, tanto norte-sur como sur-norte para mejorar toda esa eh, digamos toda esa circulación que hoy en día es un caos, hoy si te toca andar por ese lugar no sabes cuándo te toca entrar, salir, ni te digo cruzar, así que eso ha traído muchos inconvenientes y algunos siniestros viales, algunos graves y por lo menos esa obra va a mejorar un poco esa, esa situación. Escuchamos un minuto a Luis Fernández que habló con nosotros y nos contó algunos detalles de este proyecto que se presentó eh, en el Consejo Deliberante. Sí, está el, un borrador, se ha presentado en el Consejo Deliberante, un borrador de, orde, de, de proyecto de ordenanza en el que se solicita la sentido único de circulación a la calle Tello entre la colectora de Ilia y la calle Castex. Y la calle paralela, que ya eh, que es la selva, para que tenga sentido único de como ingreso al barrio de sentido norte a sur, entre Mosconi y colectora. Y todos estos cambios se van a hacer una vez que te terminás la obra. Esto se hacen conjuntamente con la obra, no se pueden hacer ni previo a que estén terminadas ni, ni posterior, en el momento en que se termine la obra, para que se ponga en funcionamiento los semáforos, debería estar ordenado y, y para simplificar la, la semaforización, simplificar y ordenar la parte de semaforización. Eh, Luis, ¿cuál es la situación de la obra hoy en día? ¿Se está ejecutando? La obra está en ejecución, Bien. no es mi área, eso lo está Bien. manejando la parte de obras públicas, Bien. o sea, el control no lo hacemos nosotros, Bien. sí sabemos que está avanzando Bien. y la área de eh, la parte de semaforización, tengo entendido que eh, ya se colocaron las columnas y se estarán por poner eh, los pescantes, eh, me imagino, no lo he hablado con la empresa, pero me imagino que en los próximos días. Bueno, ¿cuánto van a tardar más o menos en poner esos pescantes, que son los caños que están que son curvos y es donde van ahí los eh, las luces, tanto rojas, amarillas como verdes? Unos 20 días, en unos 20 días la zona de la calle Tello eh, va a estar con los semáforos sin este, sin colocar, pero por lo menos los caños y los pescantes van a estar colocados en una obra que tiene un retraso, ya lo lo, lo, este, lo aseguran desde el, desde el municipio, que está en ejecución, pero la empresa está teniendo problemas para conseguir cemento y esa es la situación por la que en estos días recién ahora se están retomando algunos trabajos que no, este, que no hacen falta tener ese material, pero si sí la empresa está teniendo algunos problemas. ¿Qué? La municipalidad está siguiendo bastante de cerca ese control para que la empresa cumpla más o menos con los tiempos, pero ya están anunciando que está eh, tiene un retraso la, la obra, aunque ellos aclaran desde el municipio que está en ejecución. ¿Problemas con pasó... el cemento, Mauro? Qué, qué extraño, ¿no? Sí, sí, sí, la empresa adujo eso, que el problema es que no están consiguiendo cemento no sé si es que no están consiguiendo o también todos estos vaivenes de estos días del precio del dólar uh -huh. allá haya, claro. de, haya tomado una decisión de decir bueno esperamos tenemos el cemento pero vemos cuánto se lo vendemos al estado claro. y saber si tienen que hacer alguna algún retoque en el en la este en lo que vale la, la obra pero bueno por ahora ese es lo que adujo la la empresa está teniendo problemas para conseguir cemento y muchas cosas que se hacen en el trabajo de, de, de toda de, de toda esa obra de, de, de nueva de nuevo asfalto necesitan mm. cemento porque están haciendo las bajadas las subidas y todos los cordones todo eso por supuesto que necesita el vital elemento que claro es, sí, sí. Eh, es eh, está eh, ya sabemos las cementeras son cartelizadas son las que manejan el precio pero no no había todo. claro no había escuchado que Que, que hubiera este en este momento esa falta de provisión a las grandes empresas. Pero bueno, eh, la, eh, eso es lo que aduce la, la adujo la empresa, así uh -huh. que veremos si, si realmente es así. El tema es que ya están diciendo desde el desde el municipio que esa obra tiene un retraso, aunque sigue en ejecución con algunas obras pequeñas en el lugar. Bien. 20 días en 20 días más van a estar puestos los semáforos, que es un reclamo histórico de toda esa barriada de la ciudad de Santa Rosa. Bárbaro. Bueno, ahora a lo nuestro. otra No, no, pero te, te cuento, les cuento otra situación que también tiene que ver con el Consejo Deliberante y las comisiones. El FREPAM, la oposición o parte de la oposición en el Consejo, presentó un proyecto que hoy lo comentábamos, que tiene que ver con las licencias para el personal administrativo de la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad. Ese proyecto hoy le dijeron desde el Ejecutivo que lo van a tener ahí, que por ahora no va a tener tratamiento porque pretenden que ese tema que quiere este eh, meter la oposición para discutir en el consejo se discuten paritarias municipales paritarias que hace un año y medio que están cerradas y que eh, por lo menos eh, la gran mayoría de los del, del personal municipal no está pudiendo discutir condiciones de trabajo por eso es que también es un tema que nos parece importante, que también va a traer seguramente una discusión y que la oposición se tomó de ese de ese reclamo, de este reclamo de, del, del personal, del, de la Dirección de Políticas de Género, porque para el Ejecutivo o para, en realidad, para el oficialismo, trajo bastantes urticarias de esa situación y cuando se planteaba el tema en el Consejo Deliberante, la gran mayoría de las veces se hacían los otarios o las otarias y no querían tratar el tema. Hoy uh -huh. le volvieron a rechazar un proyecto a la oposición para mejorar las licencias del personal administrativo de la Dirección de Políticas de Género. Seguramente en próximas reuniones de comisión, ya va a ser seguramente después de las elecciones PASO, ese tema vuelva a reflotar. Por ahora lo dejaron ahí en standby sin tratar. Bien, bueno, es algo que se reclama siempre porque... No, es Porque es una, claro, el trabajo en el área de políticas de género es un trabajo este que trae riesgos de salud mental también, entonces por eso es necesario también mejorar las licencias. Exactamente, bueno, nos metemos un poquito en, en el pute del Consejo Deliberante. Bueno, el Consejo vos... está estallado de comentarios, de pasillos, de, de, ese, de esa rosca política constante, pero también de incertidumbres de trabajadores y trabajadoras que no saben qué va a pasar en el caso de que se tomen decisiones de sacar, de correr, de cambiar de lugar a algunas personas. Por lo pronto, hoy volvió al Consejo Deliberante Panky Bonpadre, que había Ajá. sido echado por Paula Grotto y que ahora no lo podemos confirmar porque el propio concejal no quiso hablar con, con nosotros eh, públicamente, lo habría contratado para trabajar como de asesor y José de Petris. O sea, Panky padre que estaba trabajando directamente para Paula Grotto, la viceintendenta, ahora está estaría, lo pongo en esos términos, trabajando para eh, José de Petris, que, como les digo, no quiso hablar de ese tema, molesto por algunas publicaciones que se vieron en estos días. Toda esa situación trae aparejado toda una interna que hay, pero una interna feroz, entre el lucianismo y el luchismo, pero también incluida también a la viceintendenta Paula Grotto, y lo que dicen en el Consejo Deliberante que estos últimos cuatro meses, hasta que llegue el 10 de diciembre de, de, de este año, donde va a haber un cambio y va a ser otro consejo, eh, lo que pretenden es pasarla lo mejor posible sin demasiados vaivenes y no aparecer en los medios de comunicación con toda esta rosca, pero sí aparecer con algunas actividades puntuales del Consejo deliberante cosa que como nosotros venimos contando y porque cubrimos a diario todo este toda esta actividad es bastante poca y lamentablemente la oposición no recibe este eh, no recibe buenos buenos tratos cada vez que presentan algún tema o quieren discutir algún tema por eso hoy lo decíamos un poquito más temprano con con pali cucharini y también con Juan Pablo gabbaza el, el ambiente en el consejo deliberante se corta con una tijera y la verdad que no no dan este no dan mucha mucha prenda, no largan mucha prenda para poder comentar, pero sí nosotros más o menos lo fuimos este recabando información de aquí por allá y la situación es que Paula Grotto ahora quedó un poco aislada de toda la situación y quieras o no porque se van acomodando algunos algunas personas en diferentes lugares hoy en día eh, Panky Funkibon padre va a trabajar o eh, trabajaría directamente para José de Petri pero también con la veña casi total de Luciano de uh -huh. Nápoles todo Yo, yo me pregunto, Mauro eh, eh, todo está se corta con tijera el aire ¿por eh, disputas de programa político o porque hay una disputa de, de terreno nomás? Eh, eh, muchas veces dicen que es ...solamente cuestiones políticas... ...pero también hay una... ...una disputa por los lugares... ...porque... este ...recordemos que... ...Panqueo Bompadre va a ser un... Este, ...un concejal... ...de la próxima gestión... ...o de... ...la próxima gestión de Luciano Di Napoli... ...que va a ser muy importante para eh, sobre todo tener consenso y sobre todo tener quórum en el próximo Consejo Deliberante que no va a ser tan fácil como este, donde tienen mayoría absoluta, votan lo que se les parece y si no les parece no tratan los temas que la oposición presenta. Por eso el Consejo Deliberante del año que viene o de, después del 10 de diciembre va a ser importante por la discusión, porque va a haber diversidad de, de líneas políticas en el oficialismo y también la oposición va a tener su lugar y no va a tener que depender tanto de eh, el, la venia o de este, la buena intención del oficialismo para tratar algún tema y pan kivo va a ser muy importante en ese lugar porque va a tener directamente eh, va a tener línea política directas con el intendente Luciano Dinápoli uh -huh. por eso lo que hoy pasa en el consejo deliberante va a ser importante para lo que viene y lo que viene va a ser eh, mucho más laborioso, uno estima, dentro del Consejo Deliberante, que es donde deberían resonar las situaciones que le pasan a todos los vecinos y vecinas. Bueno, Mauro, este seguimos... Y un dato sí. y esto tiene que ver también con el Ejecutivo, ¿se estaría preparando una este, una modificación en el, en el organigrama municipal y le estarían por dar una supersecretaría a Carmina Veja. Uh -huh. Todo un dato a tener en cuenta que esto se puede llegar a dar en los próximos los próximos los próximos días, porque toda esa situación de manejo tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico como también de la Secretaría de Gobierno que posiblemente Alberto Valija ya se vaya en cualquier momento, eh, se estaría preparando Este, todo el terreno para que Carmina Beza tenga mucho más poder que el de, que tiene bueno. ahora. Bueno, igual a Heriberto me dice se lo ha escuchado bastante poco en el último tiempo. Casi Yo nada. ni me acordaba que estaba, Mira Casi nada. Y ¿Mm? tomó, una decisión de él, porque nos lo ha dicho en en este en notas en off. Extraño, no extraño y... rol, ¿no?, del secretario de, de gobierno. Porque el secretario político. Que no hable, claro. Bueno, claro. bueno todo eso se está tramando en el en la municipalidad de Santa Rosa. Bueno, gracias Mauro. Hasta luego. Hasta luego.